Capítulo 15 Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo Entraré a mi mujer en el aposento Mas el padre de ella no lo dejó entrar Y dijo el padre de ella Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero Mas su hermana menor no es más hermosa que ella Tómala pues en su lugar Entonces le dijo Sansón Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos Si mal les hiciere Y fue Sansón y casó trescientas zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre». Entonces Sansón les dijo, «Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré». Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, «¿Por qué habéis subido contra nosotros?». Y ellos respondieron, «Aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho». Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, No. «Solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos». Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres». Entonces Sansón dijo, «Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a mil hombres». Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar, «Ramat, ley». Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos». Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, Y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos veinte años.